Sergio, Palazzo, Sergio Palazzo. que ¿el planteo de que se reúnan los plenarios regionales es una forma de decirle a la CGT que con, que convoque al Comité Confederal y ustedes puedan plantear que haya una huelga nacional, que se tomen medidas en esto? Bueno, el, el planteo formal y orgánico se ha efectuado por nota, reclamándole al Confederal a la CGT. Si no lo hace, eh, decidiremos junto con las otras organizaciones ir haciendo encuentros regionales, en donde nosotros expresemos la necesidad esta que hemos planteado de un plan de acción. Ahora, Frente Sindical hoy pareciera tener más fuerza opositora que la propia CGT. Sí, está claro que cuando se constituyó, la idea central era tener un perfil de confrontación con el gobierno, porque entendíamos que una política de diálogo había sido infructuosa, hay compañeros que entienden que el camino sigue siendo ese diálogo y otros que entendemos que hay que confrontar con el gobierno. En ese andar es que se creó el Frente Sindical para el Modelo Nacional. ¿La presencia es? de referentes políticos obedece a una situación objetivamente crítica? ¿Obedece al, a aquello en el año electoral? ¿Cómo, ¿Cómo recibe el sector gremial esta presencia? No, recibimos bien, entendemos la necesidad porque el aumento de tarifa ha sido tan fuerte, tan descomunal sobre el bolsillo de los trabajadores, de la clase media, de los pequeños y medianos empresarios, los profesionales, que los intendentes en sus respectivos municipios también lo sienten, porque se les cae la recaudación, porque sienten la, la queja de los vecinos, porque no pueden realizar obras, porque cada vez más gente que va a los departamentos de acción social de los municipios a reclamar una ayuda. entonces Nos parece bien que en ese marco trabajar en conjunto con los sectores políticos. ¿Cómo puede crecer esta unidad de acción y en el caso de las tarifas? Bueno, creo que es muy claro que hay un malestar social muy importante y que ya no solo son las organizaciones sindicales Eh, o, o, o las organizaciones que existen de consumidores ya va gente espontáneamente a las marchas de expresarse y, que, y creo que cada vez somos más los argentinos descontentos con estas políticas de gobierno y ojalá el gobierno entienda que cuando tiene que modificar tiene que modificar para beneficiar al conjunto de los argentinos y no para beneficiar a los tipos que vienen y ponen guita y hacen la bicicleta financiera y se llevan los pocos ahorros que tienen los argentinos ¿Qué es lo que se resolvió en este sentido en función de eh, los tarifazos que viene aplicando el gobierno eh, en esta reunión? Bueno, en principio los intendentes han presentado una acción judicial junto con las asociaciones de consumidores. En segundo término se ha convocado para la semana que viene, para el día martes, a una... va a ser la audiencia pública que hace el gobierno por las tarifas, que sabemos que es infructuoso ir porque no tiene ningún tipo de vinculación después, entonces vamos a hacer una audiencia pública de los que estamos descontentos que se va a hacer en el Teatro Astro y va a ser una audiencia nacional en donde inclusive sectores del interior que no pueden asistir van a mandar su posición vía Skype, vía, vía videos, como segunda acción y tercero lo que acabo de mencionar, hemos planteado la necesidad de un confederal para discutir un plan de acción y si no hay, los sindicatos que estamos nucleados en el frente de, de sindical haremos plenarios regionales para ir activando una medida de fuerza. Gracias, gracias.